Bueno, y como habíamos anunciado en el programa de hoy, hoy toca hablar de deporte pero no solamente de deporte, sino también de ambiente festivo y también ambiente reivindicativo, ya que el próximo domingo en Berriazar habrá una cita con estos tres ámbitos eh, a nivel nacional una cita importante para todas y todos los de los deportistas y una cita también importante para todos los berrizatarras. ¿Y quién mejor que para hablarnos eh, de este evento, de las Terbidean esa carrera eh, popular que es se va a celebrar como digo el, el próximo domingo en nuestro pueblo. Eh ¿quién mejor que para hablarnos de eso que eh, Carlos Barrena y Alberto Monasterio, eh, dos de los eh, del grupo motor que está eh, trabajando duramente en los últimos días para, bueno, pues para poder hacer posible eh, la realización de esa carrera y todo el programa que hay en torno a esta. Eh, Egunon, buenos días a los dos. Aguno, ¿sabí? Aguno, seví. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es la Astervidean? Eh, ¿Cuándo nació? Un poco contarnos de dónde viene esta, esta carrera. Bueno, la Astervidean nace de un grupo de Corricalaris eh, de Guipúzcoa, eh, inquietos con la problemática de los presos y refugiados, y que pretendían hacer algo diferente a las reivindicaciones habituales, a aunar un poco lo que sería deporte y reivindicación. Entonces se organizó una primera carrera, que fue en Oyarzum, el año pasado se hizo en Larrabechu y, y entonces este año nos propusieron a gente córrica de aquí, de Berriozar, eh, la posibilidad de organizarlo aquí. Uh -huh. este es eh, la tercera edición de esta carrera que se convoca a nivel eh, nacional. Antes eh, has dicho que el año pasado en Larrabechu hace dos eh, en Oyartun y ahora toca en Berrizar. ¿Por qué Berrizar, Carlos? Pues nada, eh, ellos decidieron hacer cada año en un errialde, entonces el primero decidieron hacerlo en Guipúzcoa, supongo, porque la mayoría serían de allí, y en seg la segunda ocasión realizaron en Vizcaya, entonces decidieron hacerlo en la Rabechu. no sé por qué motivo. Entonces este año estaban dudando entre hacer entre Áraba o Nafarroa, y, y en Nafarroa estuvieron visitando diferentes pueblos y al final toparon con el nuestro ...les gustó mucho la ubicación... ...y el recorrido que nosotros les planteamos... ...por Alde Sagarra... ...y por todas las calles de nuestro pueblo... ...y al final pues se decidió hacer en Berguezar... ...y eh, me supongo que el año pasa, el año que viene... ...intentarán hacer en otro lado... ...o si todo va bien y tenemos suerte... ...igual no, no tiene por qué volver a realizarse esta carrera. <risa> me imagino que no es moco de pavo... Eh, ...organizar una carrera de este calibre, ¿no Alberto? Pues no, bueno... Eh, ...organizar la carrera en sí... No es que sea lo más complicado, lo que pasa que, bueno, luego como ya hablaremos hay más actos, pero bueno, pues la carrera, la carrera también tiene sus, sus problemas, ¿no? Hay que organizar un poco gente para cortar carreteras, eh, gente que vaya delante de los corredores para abrir el camino, eh, bueno, tiene se necesita bastante personal sí. trabajando alrededor de la carrera, sí. Encima es una carrera de, digamos... No es una carrera como puede ser el cross de Lancheluce, que, bueno, viene gente, pero no es tanto. Aquí esperamos que haya unas 600, 700 personas corriendo. Entonces, bueno, <risa> implica implica tener todos los detalles vinatados. <risa> el tema el tema de las Cervinia es que está creciendo mucho y ya engloba, aparte de ser dos carreras, una popular pequeñita de unos dos kilómetros y algo, que empieza a las 10 y media de la mañana, aprovecho para decirlo, y a la cual os podéis apuntar ese mismo domingo. Luego hay otra carrera a las once y media, pero el tema es que ha crecido mucho ya y entonces ya es como un día entero, una jornada entera de actos. Al mediodía hay comida popular y luego os contaremos más cosas. Pero o sea, hace falta muchísima gente y, y casi, casi, casi que hemos organizado todo ya. <risa> en torno, Ya me imagino que a las alturas que estamos estará todo bastante avanzado. Eh, ¿En torno a cuántas personas estaríamos hablando que estáis en el, en el grupo motor eh, un poco? A ver, bueno, en el grupo motor, motor, pues no sé, estaremos unas 15 personas y luego, pues, por ejemplo, yo te puedo decir que en el tema de, de lo que es la carrera, alrededor de la carrera, entre gente controlando calles, eh, gente con las bicis, con motos, pues a, hablaremos unas 50 personas, uh -huh. a lo que hay que añadir gente que tiene que controlar parkings para la gente que viene mucha gente de fuera, pues que esté para, para indicar los accesos, etcétera. Y luego, posteriormente, gente para la comida, montar, desmontar, mucha gente, sí, sí. en total yo creo que más de 100 personas hacen falta. Para ese día se organiza también, se habla con guardia municipal, ellos también nos van a ayudar, se organiza un hospital de campaña, pues uh -huh. pues no va no pasará nada seguramente, pero hay que estar preparados con uh -huh. desfibriladores y médicos, enfermeras, uh -huh. enfermeros. Entonces, entre todos, todos, más de 100 personas, sí. Bueno, que nos esté escuchando en estos momentos eh, puede estar haciéndose una idea de la dimensión de la, de la carrera que es eh, no porque se tienen todos esos detalles eh, en cuenta no es una no es una carrera popular al uso en el que bueno pues eh, se pueden saltar algunos detalles sino que se está se están mimando ¿no? de todos esos de esos detalles y se están teniendo en cuenta sí. no sé si contáis con, con gente que ha tenido experiencia en otras ediciones eh, que os están eh, asesorando o vosotros habéis sido partícipes un poco de, de otras ediciones. Eh, no, eh, bueno, en mi caso no sí nos están asesorando gente que, uh -huh. ha, que ha organizado en estos otros pueblos como os hablaban, ¿no? Oiarzun y, y Larrabechu, pero bueno, participar en concreto en esta carrera no no había participado. He participado en muchas carreras porque soy correkalari, como Carlos. Pero bueno, eh sí más o menos ya tienes una idea de lo que hay que lo que hay que preparar, ¿no? Eh, en ese aspecto. Lo que pasa que, bueno, luego es ponerte manos a la obra y, y eso, y buscar la gente y demás para, para trabajar. Alberto, eh, vosotros que le dais mucho a la zapatilla, eh, ¿qué recorrido vamos a tener eh, este este domingo? Eh, cuéntanos un poco. Bueno, pues se va a ver como ha dicho Carlos, dos recorridos, uno corto que es popular, bueno, pues digamos un poco en familia o para niños o que es de unos dos kilómetros, es cortito, es por el pueblo, sale por el Paseo Basoa, Da una eh, sube por San Agustín eh, baja hacia la Agusqui, vuelve al paseo y de ahí echa burúa a la plaza escalerría Escalería este es a las 10 y media son unos 2 kilómetros 300 aproximadamente uh -huh. y luego la carrera fuerte que es a las 11 y media eh, son 8 kilómetros, 800 más aproximadamente y tiene más o menos el, el inicio es igual que la pequeña sino que cuando llega a la altura de la plaza escalerría en vez de entrar ya eh, toma dirección hacia hacia el pueblo viejo uh -huh. eh, por la avenida Berriozar Por la pista hacia Izoain, sube al Pueblo Viejo, eh, baja por Artica, el camino de Plaza Ola y vuelta. Luego por Cañada Real y Avenida Guipúzcoa hasta acabar también en, en la Plaza Escalería. de uh -huh. uh -huh. que decir, tanto para un cross como para el otro eh, se puede apuntar también el mismo día, aunque uh -huh. estaban abiertas las plazas por internet uh -huh. en lastervidian.com o punto .eus. Y ese mismo día, a partir de las media de la mañana, también se puede recoger ir dorsales y apuntarse... A, la, a cualquiera de las dos carreras. Uh -huh. Me gustaría también mencionar que no solamente eh, está la carrera, la carrera podríamos decir que es el acto central de esta jornada, pero en torno a esta carrera y eventos festivos, eh, más deporte, más cultura. Eh, contarnos un poco qué nos vamos a encontrar ese día en Berriozar. Sí, pues cada año, por lo visto, se van organizando alrededor de la carrera cada vez más cosas. Entonces, este año empezaremos desde las 9 de la mañana, pues habrá algún, algo de música por las calles, pues alguna charanga o alguna fanfarre o alguna cosa tocando, y a la vez ya estamos en, en Plaza de Cusqui repartiendo dorsales de la gente que viene a buscar los de fuera, dorsales y los tiques de de la comida del mediodía. Entonces luego son las dos carreras, después de las dos carreras habrá algún pequeño acto en la plaza, en Euskal Herria, y de ahí nos dirigiremos todos a comer, que la comida es en polideportivo, bueno, en las piscinas, en, en alguna pista de las piscinas comida que en principio está preparada para no más de mil personas porque si no no vamos a entrar entonces el que todavía quiere apuntarse a comer todavía puede hay tickets en los bares en Berriozar y si no en lascervidean.com también se puede apuntar a comer y si no al más perezoso perezosa del domingo aparte de darle otro premio le venderemos alguna chartela también el domingo tiene alguna posibilidad todavía para coger sino que nos pregunta alguno de nosotros y gustosamente le venderemos otra Ajá. Y después de comer nos dirigiremos un poco con calegira, con música y con ambiente festivo a plaza de Euskal Herria, en, en donde habrá Eric Kirolak, algún juego infantil, algún hinchable para niños pequeños y luego concierto y hay barra durante todo el día. Uh -huh. Alrededor de Eric Kirolak y todos estos actos también habrá algún puesto de mercadillo, de alguna cosa artesanal. Uh -huh compuesto de camisetas de las Cervidian para el que tenga ocasión para comprar y eso más o menos sería todo no sé si sí. me se me olvida algo bueno, la, a la mañana hay gigantes también compasa, ah, compasa, ¿también sale compasa de gigantes y no sé qué más Tampanzar también anda por allá a la mañana es que a oh, parecer un día de, de, de regresar reneguna o un día sí, de, sí, sí, de fiestas, sí. ¿no? es un día festivo uh -huh. aunque sea reivindicativo a la vez uh -huh. pero viene a estar un día para pasar en familia viene mucha gente de fuera que les tenemos que acoger muy bien para que les guste nuestro pueblo Y que se vayan con buen sabor de boca eh, la difusión de, de esta carrera eh, está siendo bueno pues bastante grande sobre todo en, la, en las redes sociales estos días eh, estamos estamos viendo bastante contenido de esta de esta carrera y en concreto a mí me ha llamado la atención un vídeo que, que se ha realizado para la, para la ocasión y que a mí personalmente me ha gustado mucho y me da la sensación de que se ha tratado con mucho mimo no Eh, bueno, pues eh, esos de Dancharis y encima sí. han hecho un baile, eh, me parece que específico Especial, para, sí. para, bueno, para la ocasión, ¿no? Sí, sí, la Astervidian ya, te, como te he comentado, ya está cogiendo un, un auge muy grande, entonces hay mucho voluntario y mucha gente que es muy buena haciendo su trabajo, y tanto la canción y los Dancharis igual, los, los chicos, hay chicas de Berriazar y uh -huh. de Ibarra y de Oyartun, han hecho un vídeo muy bonito como habéis podido ver y si no ya os llega la ocasión de, de verlo porque seguro que está bien andar por ahí porque la verdad que es muy bonito. Bueno, a estas alturas ya está eh, subido a, a un montón de redes y entre otras está en la página web www.gusquiplaza.net eh, que ahí eh, lo podéis encontrar y de verdad que está hecho con, con mucho gusto y a mí me parece que, que es muy digno de, por lo menos de, de ver ¿eh? y, y bueno, la verdad es que entran ganas de, de ir por lo menos a pasar un buen día el el próximo, el próximo domingo día 7 y esta es una carrera, Carlos, como antes decías eh, con aspiración de desaparecer, ¿no? Hombre, la teoría debería de ser esa. Lo que pasa que, no sé, como van viendo las van andando las cosas, pues no se sabe uno lo que puede pasar. De momento nos toca más que pelear así y estar con las familias con sus problemas que tienen. Que, no sé, al que no le haya pasado pues no lo sabe, pero tienes que saber que todos los fines de semana se están haciendo miles de kilómetros. En algunas ocasiones nada más que para visitar 40 minutos a una persona o un familiar querido. Y es, no, no, no, yo creo que no se puede seguir así, estando las cosas como están, y, y esto y todo sigue igual. Entonces, nosotros, desde nuestro ámbito de correr aparte de correr, pues tenemos más inquietudes y es otra manera más de, de denunciarlo. El tema de dispersión, tema, no sé, llámale como quieras, pero este problema no puede continuar. Bueno, pues eh, para reivindicar eh, los derechos de, de las presas y los presos vascos, para denunciar esa política de dispersión para pasar un buen día en familia y para eh, pasar un, un buen día en general en, en nuestro pueblo eh, el domingo día 7 esa carrera, la Esther Bideán, y todo lo que lo que trae acompañando la, la misma. Eh, se nos escapa el, el tiempo, tenemos que dar paso al informativo Berrión Alvisteguiat agradeceros eh, enormemente que hayáis compartido estos minutos de radio Carlos, Alberto, Alberto Carlos eh, en este programa Caixo Berrizar Es eh, que recasco sí, sí, sí, sí, sí. He esta gitnola, injustizia batiburuz kidazten nahikonuke ez balitze zorra, en aitxildu kori inola, naiz aurbegin xari pistola, naiz aurbegin xari epaie bat naiz aurbegin saiatu izten kaiola, ala emajeu baion esta novela, me mende ke tu esta ausen cuarta, porro dos beteta con botoustela, no os he dicho usted betete en cartera, vende juicio es significado vera, gustutzeko Para que gustas en gangure paquera Pausorik pauso con comvidera